de Riosar y Ratia en el 100.8 de FM Especial Kerasi Escucharemos todo el disco de la banda entremezclado con la entrevista que realizamos la temporada pasada a la vocalista Silvia Guillén recuerda, el próximo jueves 27 de septiembre... ...dentro del programa Euskal Música... ...especial Kerasi... ...los jueves de 9 a 11 de la noche... ...Euskal Música...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 música de riozar y ratia 100.8 fm Saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Jueves 27 de septiembre del 2012. Cinco minutos que pasan del punto de las 9 de la noche y aquí comienza Euskal Música. Tu cita con la música local, como cada jueves desde el pasado 20 de septiembre lo vamos a hacer hasta finales de junio, principios del mes de junio. ...de julio, perdón, en esta misma sintonía en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Como te comentaba 120 minutos en los cuales vamos a repasar todo lo referente a la música local... ...a todo lo referente a la música que se realiza en Euskal Herria. Como has podido comprobar al principio del programa, hoy vamos a realizar un especial dedicado a la banda Kerasi dedicada a la banda del Norte de Nafarroa, una banda que editó un trabajo discográfico y que como pudiste escuchar la semana pasada en la sección de noticias a través de Facebook, la banda quer así quiso pues dejar unas palabras eh, a la separación de la banda, una separación Qué bueno que después de tres años de conocerse y de haber compartido todo tipo de experiencias personales y musicales, lo dejan, eso sí, con un álbum Bra Bajo el Brazo. Una formación que surgió como un proyecto musical entre diferentes músicos de Nafarroa allá por el año 2009. Hoy en el programa Euskal Música, lo dicho, repasaremos el primer trabajo discográfico junto con la entrevista que mantuvimos La temporada pasada, la primera temporada De Euskal Música en Berriozar y Ratia Más concretamente el, el jueves 20 de octubre Del 2012 Con la vocalista de la banda Silvia Guillén, lo dicho, escucharemos Esa entrevista y entremezclados Escucharemos los nueve temas De su primer trabajo discográfico Y su único trabajo Que han editado desde que comenzaran Su andadura musical en el 2009 Música aparte de eso nos entraremos un poquito en la agenda de conciertos ya que tenemos conciertos bastante interesantes para estos próximos días y os adelantaremos una fecha importante 2 de noviembre pico rock con un montón de grupos encima del escenario como viene siendo habitual en ese festival que se organiza en irurzún este año será el 2 de noviembre los grupos te los damos a conocer en la agenda de conciertos Y aparte de eso escucharemos a chapelpunk escucharemos a Vendetta, escucharemos a Marea o iremos abriendo boca un poquito porque dentro de poco la gente y la gente de Geare, los ex dos de los ex componentes de Edby Oats, van a sacar nuevo trabajo discográfico. Será el segundo en su carrera musical, pero para abrir boca, como te comentaba anteriormente, escucharemos dos temas de su primer trabajo. Todo esto y mucho más durante estas dos próximas horas de aquí y hasta las 11 de la noche. En la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, ya sabes que tienes un blog de este programa, musica-en-chun.blogspot.com, donde ahí te puedes encontrar los carteles de los conciertos, por supuesto también la agenda de conciertos, y los sábados a la tarde aproximadamente pues eh, subimos los programas que puedes sintonizar en el 100.8 en Radio y Ratia el jueves, el sábado a la tarde lo tienes colgado en esta blog, en la blog de tu programa, en la blog de Úscar Música eh música en 1.blogspot .com. Nosotros que nos hemos quedado sin música de fondo, o sea, que es la hora de empezar el programa de hoy y lo vamos a hacer con una formación que nos llega de este Hernani, una formación que se juntaron en el 2007. Hablamos de la banda Esne Belcha, donde tenemos a Xavi Solano de Fermín Gruza, de la o de Chakit, a Sergio Ordóñez de José Ripiago de Solanos, a John Elizalde y Arich Lyonvide de grupos como Fermín Gruza, Otak y a Iván Zurramurdi como fue el batería de Valdín Bada y Sudagar, también tenemos a Peyo Gorrachegui Gorrachategui, perdón de Itchos o calidad de Coventa a John Maribé Asain de Chakit o Maldeojos a Aitor de Zabaleta de Chakit así Sigur de Fermín Muruza y Selecta Colectivo A, y a John Amaloveitia de eh, una banda extraña, porque ahí estaba entre selectiva Colec entre Selecta Colectivo A, ¿eh? un grupo de rap de Durango y Fermín Muguruza. En el 2008, Gatelupe Cochac edita Made in Euskal Herria, en el 2009 llega el álbum SNES OPAC y ahora en el 2011-2012 editan lo que es su tercer trabajo discográfico, un álbum Que tiene dos partes eh, La primera parte es un CD En el cual eh, te puedes encontrar Todos los nuevos temas ...que ha sacado hasta ahora Esnebelcha, el álbum Freedom... ...pero después eh, te puedes encontrar el DVD que es hiru Irukolpetan... ...donde eh, en su mayoría se grabó el 11 de septiembre del 2011... ...en el puerto viejo de Donosti... ...pero también se nutre de imágenes de los directos ofrecidos... ...en el Café Anchoquia Plateronea de Durango... ...y en el Festival Fuji Rock de Japón... ...o sea que dos eh, historias diferentes para este tercer trabajo discográfico de Esne Belcha. Nos quedamos con lo que es el formato CD, nos quedamos con lo que es el álbum Freedom y de él... Vamos a escuchar uno de los temas incluidos dentro del álbum. Nos vamos hasta el segundo corte, nos vamos con el tema Nothing Remake, un tema con la colaboración importante de Rubén Sierra y de Adrián Salas a las voces de la formación La Pegatina. Lo he dicho, que nos quedamos con marcha, comenzamos con marcha, con gaupasa, con alegría, con energía, con Esnebelcha y este Nothing Remake, te lo dice La Pegatina. Te lo dice La Pegatina con Esnebelcha. Bye-bye. Yeah. Dentro de lo que es el tercer trabajo discográfico para esta formación para Esnebelcha Este Notting Remain Con la colaboración en la voz de dos de los componentes de la pecatina Hay que comentar que el álbum pues se grabó en tres eh, estudios diferentes Es decir, en Ikaindusurbil, en Ayeka de Ereñosu y en Echepare de Bardotze Para grabar este nuevo disco, lo dicho, se utilizaron esos eh, tres estudios de grabación. También hay que comentarte que hay de esos 15 temas, 8 son nuevos y diversos hay bastantes remixes como por ejemplo eh, pues hay un remix de la versión de la canción Oroi Chen Saitu Danean Amam de Mikel Aboa o por ejemplo hay una colaboración como colaboraciones importantes como puedes comprobar la de Notting Remake las colaboraciones de La Pegatina o por ejemplo también la de John Garmendia en el chema, en el tema churía o de Sergio Ordóñez en el tema Pachuco o sea que son bastantes las colaboraciones incluidas en este nuevo trabajo discográfico de Snebelcha que ya lleva un tiempo en la tienda Tienda de discos y que hoy jueves 27 de septiembre en el segundo programa de Euskal Música en esta segunda temporada aquí en Berrio Zarin Rotia hemos querido ponértelo para eh, empezar este programa y vamos a seguir con otro de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo de Snebelcha dentro de este álbum Freedom por una parte del CD y eh, eh, Rukol Petan por Euskal el DVD. Los que hayamos lo dicho en el CD y nos vamos con el corte número 11, tema cortito, dura dos minutos y medio, pero también es para que te hagas levantar de allá donde te encuentres, porque con las primeras con los primeros compases de la canción seguro a duro que vas a votar. ¡GOTY! team, sí, go team. Goizu eta Bidea zo aqui rikitarakagoki, goizu eta goizueta Zure baita dena pasatzen da egoki, subi hondiak banatsen saituzu, subi hondiak ekatzen zaituzu, zaituzu. De la pasatzen da egoki Bidea rikitarakagoki, jaitsait De la pasatzen da egoki Ya yeah! Suelta. Hiragana go gara yenereta shunana. Suelta go Yeah! Goizu gozueta Segi goi aurrera Jirri kitarra kagorti Goizu gozueta goizu Zure ondoan Izanen geitu zuperdi Zazpionzo, zazpik, bionz Tau baka, Pues ahí estaba sonando otro de los temas incluidos... ...entre de lo que es este nuevo trabajo discográfico... ...para Esnebelcha, este goti ...y seguimos con multibanda... ...dejamos atrás la multibanda de Esnebelcha... ...y nos vamos con la multibanda... ...de Se Esatec... ...una multibanda donde está Miquel a las voces... ...Javi también a las voces... ...Bierbo a la guitarra... ...Julen a la guitarra... ...Unai al bajo... ...Unai Francesena a la batería... ...Anton a la trompeta... ...Alex al saxofón... ...y Manex al trombón... ...o sea que un montón de gente... Para pues eh, presentarnos Este nuevo trabajo discográfico Para esta banda, para c Que por cierto la estuvimos eh, Disfrutando el pasado a Torture Rock En enero de este año eh, A principios de enero, ya sabes que eh, Hubo un auténtico festival Y ahí estaban cerrando A eso de las cinco y medias, casi seis De la mañana, eh, cinco y media Aproximadamente, cinco, cinco y media Hasta las seis y pico de la mañana Los c presentando este su nuevo trabajo Rock and Run, en el cual Te puedes encontrar 14 temas, además de un DVD, el documental en DVD de la gira que hicieron por Cuba y el videoclip del kilómetro Act del año pasado, 2011, eso por en, en lo que se refiere al DVD. Y en el CD te puedes encontrar 14 temas, entre ellos lo que vamos a escuchar, el séptimo corte del álbum, el tema Vides Vide. zatoakoa larrosa karantzak dauzka berriko bigandea gasteiz martxoak iruan asko dira historian dauden pasarte gilunak bizira uten alde gintzen identitate ukatuak herri katalanak galizia, andaluzia izan eta eskotia bretania gale serria zahara Sardinya, corre esta neta corsica, la vida es pide bakapita Zatoakoak, da rosak arantzak dauzkan Gernikako bomba hotxek, doz nindute oi Pero eko uarteak txetxenia laponia Mundoan asko seguimos bailando y disfrutando en esta tarde noche y anoche de jueves en la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozar y Ratia, lo hacíamos con Esnebecha y con los temas Nautic, Remey y Gotti y ahora lo hacemos con otra de las formaciones con Sesatec y este Vides Vides séptimo corte de lo que es, es su nuevo larga duración titulado Rock and Run un álbum en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 14 temas, entre ellos, por ejemplo, este que estábamos que estábamos escuchando Videz Videz, séptimo corte del álbum, también te podías encontrar el tema del Kilómetro 8 del 2011, también te podías encontrar el tema Regiña en versión remix El tema Katia o por ejemplo el tema Gugra Se Satek y otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo larga duración editado por el sello Oyuka Elkar es el tema que vamos a escuchar, nos vamos a ir hasta el décimo primer corte del álbum y nos vamos a quedar con otro de los temas incluidos dentro de este nuevo álbum de Se Shatek, el, el tema Trago Bakoichean. zizu musu bat baina zure zaporea jazka ez da lehen okua barnetako gauetan eskaztut batzenekiz zema bilatu zaitu da baina ez diinen ageri zema gorruzuz latatu zurea daten du ez diinik zema larrua joduda maizasun egin ez durekin eta tragoa koizea mult Cho tule za ahí estaba otro de los temas marchosos incluidos en este nuevo trabajo discográfico para CSATEC Rock and roll el tema que hemos escuchado más concretamente Trago Bakoichian, hemos empezado con marcha y nos vamos a tranquilizar un poquito porque nos vamos con el decimotercer trabajo discográfico para Doctor Deseo, nada más y nada menos, 13 trabajos con este con el Amanecer, Seguir Soñando, un álbum grabado durante diciembre del 2011 y enero del 2012 en Gawa Estudio de Munguía por CSATEC y Barreche. hay que comentar que doctor deseo se ha rodeado de muchos músicos agus Pérez por ejemplo a la viola José González al saxo y a clarinete Perico Rráez a las percusiones John pirisal con trabajo lere maturana a las voces eh, María Martín también a las voces John asier zubeldu también a las voces y Maddi y oyan también a las voces junto con David nanclares Hay que comentar que Marta Ortiz ha escrito el único tema neusquera que hay, el Nola Estusun Iño, es Estusun Iñoes Uler Tu, como nunca has entendido, ya hay que comentarte que luz eh, que Lur Merino se ha encargado del nuevo diseño y arte final del disco. También comentarte que Doctor Deseo, en su disco número 13, tiene un formato en CD libro y que junto a las letras de Francis hay textos expresamente escritos por Bernardo Achaga, Kirmen Uribe, Dorta Jiménez y Chiar Zika, Pintura, plástica y fotografía de los hermanos Roscubas, Jesús Mari Lazcano, Cristina Alfaro, Oyeri Tuarte, Fermín Moreno, Ismael Iglesias y La Lengua y Ignacia. O sea, que ha, que ha tenido, Doctor Deseo, un montón de colaboraciones tanto en la edición del disco, en lo que se refiere a la música, como en lo que se refiere al contenido de las letras y del formato del disco en formato, como te comentaba anteriormente CD Libro. Nos vamos a escuchar uno de los temas del disco. Hay que comentar también que cuando dio la rueda de prensa, Dr. Deseo Francis más concretamente comentó que este nuevo trabajo discográfico lo han querido hacer más tranquilo para eh, poderlo eh, llevar a los teatros, O sea, es decir, puedes hacerlo más pausado, más tranquilito para que tú allá en el sillón del teatro puedas disfrutar de este álbum al amanecer, seguir soñando de Doctor Deseo. Lo que vamos a escuchar son dos temas, comenzamos con el primero de ellos, nos vamos a ir hasta el segundo corte y nos quedamos con el tema ¿Cuánto frío hace en Saturno? Es el regreso de Doctor Deseo.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 Que todo pasa confianti conf confiante terminaemos bailando brindando en algún valor de cristal se rompieron en tu pecho destrozando tu sonrisa cuánto frío sientes tú no mi amor ahora que estás perdida que tú miraba solo refleja desierto y sed déjate acariciar por esta canción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 vier por esta canción que todo pasa confía en ti confía en ti. Pues así suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo larga duración para Doctor Deseo, como puedes comprobar, no es lo mismo estos eh, 13 temas que te puedes encontrar en este nuevo larga duración de los discos anteriores. Es un álbum un poquito pues eh, más lentito para, como decía y como te vuelvo a recordar, como decía Francis, eh, la presentación de este nuevo trabajo para poderlo eh, pues meter en teatros. Ahí estaba uno de los temas incluidos dentro del álbum, ¿Cuánto frío hace en Saturno? Nos vamos con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este larga duración de Doctor Deseo, al amanecer seguir soñando, es el séptimo corte del álbum, Contraviento y Marea. pasado tambien hoy sopla el viento, acalicia mi piel mañana anuncia en un vendaval oh no hoy toca explorar el subsuelo menudo batacazo desde el cielo hasta aquí qué difícil es aprender que se puede vivir muy bien contigo y sin ti En el mundo Y tú tan sola En la luna Dame la mano Seremos valientes Apostaremos al rojo Gloria o sino Ambulancia Desde el suelo Ocupando los sueños Aprendiendo a volar Cuando todo va mal es el momento de dar lo mejor de ti. Desde el suelo ocupando los sueños aprendiendo a volar. La curiosidad contraviento y marea. sol mañana lluvia y pasado también hoy sopla el viento a caricia mi piel mañana anuncia en un vendaval oh, no hoy toca explorar el subsuelo menudo batacazo desde el cielo hasta aquí qué dificil es aprender que se puede vivir muy bien contigo y sin ti la gente en el mundo tú tan sola en la luna dame la mano seremos valientes apostaremos al rojo en gloria o oh, sino ambulá aprendiendo a volar Es uno de los temas que más me gustan Dentro de lo que es este nuevo trabajo Para Doctor Deseo Este tema que estamos escuchando Séptimo corte del álbum Contra viento y marea Hoy seremos tan valientes Cuanto frío hace el santurno, Soñar, desear y atreverse Sigo temblando por ti, sueño con niños y elefantes, aprendiendo a caer de pie, contra viento y marea, al amanecer seguir soñando, Nola Es, Dusun, Iñóis, Ulertu y el tema El Perdedor, un as en el bolsillo. Esos son los 10 temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo, el álbum más lentito de los que ha sacado Doctor Deseo hasta la fecha, este álbum Al Amanecer, Seguir Soñando, editado por el sello discográfico Vagaviga, Y con colaboraciones, como te comentaba anteriormente, importantes. Y una importante es la colaboración que ha hecho más concretamente Marta Ortiz escribiendo el tema en euskera del eh, tema Nola Estusun Iñóis Urbana. Uler, Hablando de euskera, nos vamos con una de las bandas que, bueno, que nos dicen adiós. Nos dicen... Que esperemos que sea hasta pronto, esperemos que sea así, pero desde aquí, desde Berriozar y Ratia, desde el programa Euskal Música, hoy le hemos querido hacer un homenaje a esta banda. Escuchando la entrevista que realizamos el pasado 22 de octubre, el, en la primera temporada del programa Euskal Música aquí en Berriozar y Ratia, a la vocalista Silvia Aguillén y escuchando los nueve temas que te puedes encontrar dentro de este, su primer álbum, Ariak Apurtu. Colgaron en el Facebook, pues, unas palabras sobre la separación de la banda, que la semana pasada en el programa Euskal Música eh, te la comentamos y te la dijimos para que, bueno, pues, eh, sepas lo que ha sido, pues, lo que han sido para dejar esta, pues, esta formación, pues, mm. Comentarte que, por ejemplo, pues que ha llegado la hora de volar cada uno por nuestro lado. Las diferentes inquietudes musicales y personales de cada uno de nosotros nos obligan a aparcar el proyecto y a seguir por diferentes caminos. Pero que Kerasi, pues que es un grupo de música, pero sobre todo es un grupo de amigos y creemos que la mejor opción es aparcar el proyecto antes de que las diferentes inquietudes estropeen nuestra relación de amistad. Más o menos esto es lo que venía a decir en palabras... Eh... La separación de Kerasi, una formación que surgió como un proyecto musical entre diferentes músicos de Nafarroa allá por el año 2009. Vamos a escuchar pues la entrevista que realizamos a Silvia Guillén, eh, vocalista de la banda, el pasado 20 de octubre en el primer en la primera temporada de Euskal Música en Berriozair y Ratia y intercalaremos los nueve temas que te puedes encontrar dentro de este primer larga duración que han sacado, solo han sacado uno, un disco, con nueve temas, pero interesante el disco, el álbum Ariak Apurtu. Así que os dejamos con la música y os dejamos con la entrevista para que disfrutáis de esta banda, de Kerasi. Especial Kerasi.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 Con nosotros a la vocalista de la banda a Silvia, eh, a Racha León, buenas tardes A Racha el León eh, Para comenzar vamos a hablar un poquito Si te parece de los inicios de la banda Cómo se forma, qué era así Hace cuánto tiempo ya habéis funcionando Pues se forma en el año 2009 Cuando cuando Ramiro y Oscar Que son como el alma mater del grupo <risa> Es que tenían claro que Querían formar un proyecto eh, más, más poperillo Ellos uh -huh. venían de una banda de death metal Y, bueno, querían hacer un grupo con el cual poder tocar más, ofrecer más conciertos. Entonces nos llamaron a, a, a Ibai y a mí. Uh -huh. Bueno, también decir que Íñigo, componente de y Ibarguda, era parte de Death Miss también estaba con ellos. Y eso, nos llamaron poco a poco, pues, a Ibai y a mí para formar parte del proyecto. Y, y nada, cuando vimos ya que hicimos unas cuantas canciones, que la cosa funcionaba y iba, iba para adelante, pues... Pues seguimos eh, Como has dicho Venís de diferentes grupos eh, Contarnos de qué grupos eh, Cuéntanos un poquito De qué grupos Cómo fue la experiencia En aquellos grupos Si tú vienes también De algún grupo anterior Sí eh, Todos venimos Del mundo del metal Eso <risa> Entonces Bueno Ramiro, Óscar y Íñigo Vienen de Death is Íñigo también viene De Antigua y Barbuda De Ubisoft Y un montón de grupos En los que he estado he perdido la cuenta <risa> Y Ibai Estuvo en Shock eh, Shock ya se disolvió el año pasado, uh -huh. y nada, yo vengo de Silum, con el cual pues va, sacaré un, un disco este año, espero. O sea, que está, <risa> tienes compartido, ¿no? Tienes compartido sí, los grupos. Sí, sí. Eh, ¿Por qué os habéis decantado por este estilo de música y no otro? Porque, bueno, todos venimos del mundo del metal, sí. y entonces pues escuchamos grupos más actuales, como Funeral For A Friend, como uh -huh. Paramore, y... Y hemos visto que este tipo de música es el que, el que está más de moda hoy en día, el que más nos gusta, el que más escuchamos. Uh -huh. Son como las nuevas oleadas del metal. Uh -huh. Y nos gusta el hecho de que sea un poco más popero, ¿por qué no? <risa> es... <risa> sí. eh, ¿Con este disco estáis a conocer? ¿Habéis editado alguna maqueta anteriormente? No, es el primer trabajo que hemos hecho, o sea, lo tenemos nueve canciones... ...ahora estamos trabajando en más, pero esto es lo primero que... Uh -huh. sí. ...hablando ya de lo que es este primer trabajo... ...Area Capurtú, que nos vamos a poder encontrar en él? ...pues... <risa> ...pues son nueve temas... ...nueve temas bastante metaleros... Con, ...o sea, estructuras poperas... ...melodías más poperas... Eh, ...he intentado que, aunque la voz sea popera... ...no pierda fuerza, he intentado... Uh -huh. ...transmitirle la garra, la mala leche... ...con letras más o menos comprometidas... Eh, alguna que otra un poco más personal y luego también encontraréis rarezas como dos baladas muy raras sí. <ríe> experimentando es un poco difícil eh, meter una voz femenina en este tipo de música tan cañera, digámoslo así. Eh, sí, sobre todo aquí, porque eh, bueno, no sé, yo como como vocalista femenina pues observo que la mayoría de los grupos, la mayoría, no digo todos, eh, Pero bueno, pues tienen unas voces muy melódicas, muy limpias, muy poperas y, y el hecho de ser una mujer en un mundo de metal, de metaleros es un poco difícil, tienes que demostrar que tú también tienes fuerza a pesar de ser una mujer. Entonces, Tienes que curarte más esa mala leche en directo, de mm. esa mala leche en, en la voz y, bueno, pues ha sido un camino difícil, pero... Porque tienes que cambiar la voz, ¿no? Tienes que forzarla un poquito más, a, como dices tú, a la mala leche. A la mala digamos? leche, sí, hombre, yo soy muy rockera, ¿eh? Vengo del mundo del rock y, sí, he escuchado música más o menos cañera, con vocalistas muy muy cañeras. Mm. No, no me gusta mucho el heavy, el lírico, o sea, pero, o sea, me gusta más el, el rock sucio. El rock. Pero... Sí, tuve que cambiar un poco para grabar este disco Tuve que cambiar un poco mi, mi forma de cantar Eso sí que es verdad Tuve, tuve que hacer un trabajo previo con niña Arena, el productor uh -huh. Para darle la fuerza que pedía la, la, la música ¿no? uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido la idea de sacar el disco con la Battle Cuello Records? Ya que pues ahora los grupos dicen Vamos a autoeditarnos el disco, ¿no? Como quien dice Sí <risa> La Bate el Cuello Records es sobre todo una distribuidora, pues nos han puesto a la venta en Nelka y eh, nos consiguen entrevistas, eh, notas de prensa, pero vamos, discográfica, discográfica, no, es o una sea, distribuidora. Es más, pero por lo menos algo es algo, por lo menos. Sí, sí, sí, sí, sí nos ha, de gran pues, ayuda eso desde eso luego. Es. Uh -huh. eh, contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación. Pues corto, o sea, ¿Corto? Tenia, Claro, veníamos de... Cada uno ya tenía experiencia acumulada De cómo grabar un disco y Cada uno ya habíamos grabado sus maquetas Sus discos anteriormente y, y sobre todo teníamos claro Que queríamos hacer una grabación corta Para no quemar las canciones Para no quemarnos nosotros sino quemar ni a los colegas Ni a las parejas <risa> ni, Y decidimos hacerlo lo más rápido posible O sea, llevar al estudio eh, Lo más machacado posible O sea, todo ya hecho como quien dice, ¿no? Sí, todo muy machacado Con trabajo previo Con el productor, eso sí uh -huh y hacerlo en un tita. en un mes ya teníamos todo hecho grabamos bajo y batería a la vez guitarras grabamos en nuestro local y luego las pasamos en el estudio por, por un ampli uh -huh. no sé cómo lo hacen sí. y la voz se trabajo antes entonces ya fue una cosa llegar y hacerlo como bien dices sí, sí, sí uh -huh. ¿Qué van las letras de las canciones? ¿Qué nos podemos encontrar y qué transmitís a la gente con estos nueve temas? Pues eso, las letras intentan tener un punto de denuncia social, un punto de... un, men un mensaje de transmitir, pero siempre desde un lado más poético. O sea, no me gustan las letras de las canciones más o menos panfletarias, no, no soy, porque yo no soy nadie para decir a nadie lo que tiene que hacer. Pero sí que he intentado que sea un disco más o menos poético y más o menos positivo. Porque uh -huh. en el mundo del metal es verdad que las letras son como muy, pues no sé, cómo decir, muy negras, muy <risa> sí, oscuras, sí. y me apetecía hacer algo más positivo. Uh -huh. Además de, eh, pues eso, estaba atravesando en una, una <risa> época personal un poco complicada y entonces me vino al pelo Perfect. aquello. Uh -huh. Entonces, con Arriak Apurtu, pues eh, Arriak, que para mí simboliza pues la piedra, la carga que llevas encima... Uh -huh el pasado y a Purtu romper entonces romper con el pasado pero de una forma positiva entonces vais a encontraros un mensaje un poco positivo desde la desde el punto de la denuncia sí eh, uno de los temas eh, que me sorprende es el tema escávago y tamasorchi sí eh, cuéntanos un, com, un poco cómo surge el tema qué quieres transmitir con él a la gente Pues siempre me había llamado la, la atención el, el fuerte de aquí de, de Escava en Cristóbal y bueno, a mí me parece que era hicimos primero la música, me pareció una música muy solemne, muy tenía que hablar de algo serio. Entonces escuché, bueno, escuchábamos el último trozo de la canción y a mí, a mí me sugería una persecución por un monte, un con perros y tal y dije, uh -huh. hostia, podemos hablar de Surgió así, ¿eh? Sí. Podemos hablar sobre la fuga de, del fuerte. Joder. Los barricadas ya habían tocado el tema, es. pero bueno, también es verdad que en euskera yo no había escuchado, no sé si hablar, yo no había no, escuchado ninguna sepan, canción. Entonces me pareció un bonito, no sé, siendo de Pamplona, pues un, un homenaje, no uh -huh. ¿Cómo componéis las letras de las canciones? ¿Cómo componéis la música? Uf. <risa> eh, no sé, suele ser bastante espontáneo. Primero, lo normal es que, que miremos la música. La miramos al milímetro, de ahí sacamos una melodía que con con, las, con la estructura de la canción, luego sacamos los detalles de guitarra y luego ya, uh -huh. pues me curro la letra. <risa> <risa> ¿Qué has sido para que era así lo mejor y lo peor de vuestra andadora musical hasta ahora? ¿Como que era así? Sí, como que era así, eh, como anda Lo peor, lo peor ha sido eh, el proceso compositivo Porque han sido dos años de sufrimiento, dos años de, de comeduras de tarro, dos años de insomnio Dos años de... Uh -huh. en el... O sea, que también nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Pero bajo esa presión Y lo mejor, pues lo, lo, lo, lo, lo bien que nos lo pasamos en los ensayos Porque Oscar y Ramiro son <ríe> una pareja cómica muy... <ríe> ya lleváis varios meses desde que salió el disco eh, ¿Cómo va la gira hasta el momento? Pues la verdad que no nos podemos quejar Porque yo creo hasta la fecha hemos dado Desde mayo que sacamos el disco eso, Decidimos no dar un concierto hasta no sacar el disco Eso sí, porque en total, si mm. nadie se sabía las canciones es. Entonces 12 conciertos hemos dado ya, ahora estamos preparando Una gira con Akatu Ajá. Y nada, y el próximo bolo importante que tenemos Es el Piku Rock, que pico nos hace mucha es ilusión bueno. eso es. <ríe> eh, Ya que hablamos del Piku Rock eh, Habéis eh, Compartido escenarios con gente como berry Charrac sí. Con gente como Gobernors Eh, ¿qué, es qué experiencia tenéis con esa gente? ¿Cómo se vive? Pues para mí, que he crecido escuchando a Berri tampoco voy a decir que es mi grupo favorito, pero sí uno de mis grupos mm. más que más los respeto y os admiro mucho y fue muy grande. Fui muy grande allá en Tafalla en un escenario pequeño y eso conocerlos es. en persona y ah, no sé, <risa> como es son grupos que tú has escuchado el disco y, y los has respetado y os has admirado, pues imagínate, ¿no? Tocar mm. con ellos es como Por eso. Repertorio tiene que ir encima del escenario, para la gente que quiera ir a vuestros conciertos. Repertorio, el del disco. El, el disco, simplemente. Más eh, un tema que hemos sacado nuevo y otro en el que estamos trabajando, ya ver si nos da tiempo para saca, sacarlo para el Piku Rock. Y nada, de momento. Eh, contadnos los conciertos que tenéis a partir del de Piku Rock, es el 29, el 29, a partir de ese. Pues tenemos el... creo que es el... El 5 en Estella, en el Gastetoki, uh -huh. con Akatu, con Kous y con Smoking Hill. Eh, luego estamos preparando uno para Zaraud. E igual lo hacemos el 17 de diciembre, pero todavía no es seguro. Uh -huh. Y, uf, o sea, no sé. <risa> es que... Así que te puedo confirmar, de momento de momento eso lo dejamos con el más cercano el 29 de octubre sí. ese pedazo concierto que tenemos en Iruzún. Sí. eso Iruzún es. eh, de los nueve temas que se incluyen personalmente con cuál te quedarías cuál ha sido el tema que más te ha sorprendido al grabarlo el que más a gusto te has quedado El tema que más redondo me parece es el, eh, la balada, Neva. Me parece uh -huh. que es un, un tema redondo. Eh, me, he quedado, me ha sorprendido a la hora de grabar porque yo estoy muy acostumbrada a grabar caña, caña, caña, caña y verme en una tesitura de balada uh -huh. me dijeron pues pon una más suave, susurra, no hace falta que saques voz. Se me hizo raro y a la vez me gustó mucho también uh -huh. como experiencia. cambio importante la voz, ¿no? con respecto a los demás que, a las demás canciones, que estoy escuchando. Sí, sí, total. Me tuve que tuve que grabar con un micro diferente también que, mm. que cogiera más frecuencias de voz, mm. más susurros, más y fue pues, una experiencia <risa> <risa> religiosa, ¿no? Pero no, no, no me veía porque estoy muy acostumbrada, a, bueno, a sacar la mala leche y a cantar a lo bruto y tal y mm. cual y de repente verme ahí pues me daba hasta vergüenza, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, me apetecía probar también Y en los directos, ¿la gente cómo se lo toma? Ese cambio brusco, digamos Escuchamos un tema ahí muy muy cañero Y luego nos metemos ya con esto así más le... más lentito <risa> Yo creo que la gente aprovecha para ir a pedir bebida <risa> No, hay gente a la que le sorprende y se queda escuchando Otra gente se aburre porque igual en un directo sí que pide más más, más caña, más, más caña ¿no? cañoso, sí. Es muy difícil sí, sí. que la gente esté atenta en una balada uh -huh. Pero bueno, a mí me gusta y yo qué sé Eh, ¿Cómo ve si la situación de la música actual? Uf, pues eh, no sé, a nivel local... Bueno, exactamente a... a... Eh, por ejemplo, este estilo, el estilo que hacéis, por ejemplo. El metal. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues... Mmm... Grupos salen, pero... Grupos salen, pero claro, tal y como están las cosas, y teniendo en cuenta que de las ventas no puedes vivir, pues nuestro objetivo es, por ejemplo, dar el máximo número de directos posible, uh -huh. porque es ahí donde los músicos ven pasta, uh -huh. por decir, o sea, porque tampoco, o sea, es un hobby, pero hombre, si nos puede dar un poco de ingresos, pues mejor, no ya que le dedicamos tanto tiempo y, y están tan sacrificado, pero no tenemos ninguna... ...esperanza de... ...de vida, digamos... ...de vida con eso. esto... ...no, no, es un hobby... ...queremos hacerlo bien... ...lo mejor posible... ...ser lo más profesional es posible... ...pero para quedarnos nosotros a gusto, ¿no? Eh, para ir terminando... Eh, ...¿cómo se puede conseguir el disco? Pues... ...no tenéis a la venta en las tiendas el car ...luego si os acercáis a cualquiera de nuestros conciertos... ...pues os podemos vender directamente el CD... ...más camisetas... ...que hemos sacado unas camisetas muy chulas... <risa> ...aprovecho para decir... Y no sé, pues básicamente así uh -huh. En el Eclef también está la venta, creo ¿El disco? Sí eh, Pues eh, Silvia, eh, gracias por haber venido Nada, a ti Los demás componentes, Ramiro Guitarra, Íñigo Guitarra, Oscar Bajo e Ibai Batería Lo digo bien, ¿no? Sí Vale, pues Silvia, gracias Que todo salga bien Muchas gracias a ti Pues ahí estaba la entrevista que realizamos el pasado 20 de octubre en la primera temporada de Euskal Música a Silvia a Silvia Guien para presentarnos este su primer larga duración titulado más concretamente Ariak a, a Portu. En él te puedes encontrar nada más y nada menos que nueve temas Eh, hemos escuchado 7 de ellos, el tema Sarena, es Echi, Burguinesia, Neva, Ariak, Aputu y Eskava y el tema Ekan. Nos quedan escuchar dos temas así que vamos a disfrutar con los dos últimos temas de lo que es este álbum para esta formación para Kerasi que como te comentaba anteriormente al principio de este especial han dejado pues eh, la banda se han separado pero esperemos que vuelvan prontito y saquen pronto disco aunque yo creo que igual va a ser ya una separación para siempre esperemos que no sea así y que dentro de poco se vuelvan a juntar otra vez Kerasi y volvamos a poder disfrutar de Grandes temas y buenos temas como este Es Sabatú Esin, octavo Corte del álbum La banda Krasi, formada por Silvia Guillén a las voces, por David Ramírez a la guitarra, por Íñigo Andión a la guitarra, por Óscar Alonso al bajo y por Ibai Coñi a la batería. Es el octavo corte del álbum Es Sabatú Esín, de este primer larga duración titulado, más concretamente, Arria Capurtú, un álbum grabado en febrero y marzo del 2011. Una banda de Iruzun que, bueno, que lo dejan y lo deja pues a lo grande con este álbum, lo dicho, editado pues a mediados del 2011 y grabado, por supuesto, anteriormente entre febrero y marzo de ese año 2011. Nos vamos ya con el último tema del disco, nos vamos con el tema Galdú Basaitut. Con este tema Galdo Basaitut se cierra lo que es este larga duración para esta formación, para la formación Kerasi con este álbum Arriak Aputus. Hemos hecho un repaso especial en la tarde-noche de hoy aquí en Euskal Música en Berriozar y Ratia a esta banda que nos deja, pero esperemos que sea como te comentaba anteriormente, hasta pronto, no hasta siempre Ahí estaba la entrevista que realizamos más concretamente a la vocalista de la banda Silvia Guillén el pasado 20 de octubre en la primera temporada de Euskal Música y ahí estaban los nueve temas que te podías encontrar dentro de lo que es este primer larga duración para Kerasi, Arriak, Apurtú La banda, como te comentaba anteriormente, por eh, compuesta por Silvia Guillena a las voces, por David Ramírez a la guitarra e Iñigo Andión también a la guitarra, por Óscar Alonso al bajo y por Ibai Coñi a la batería. Dejamos atrás este especial que hemos hecho a Kerashi Con esa mala noticia Que os la adelantábamos la semana pasada en la sección de noticias Y que pues hoy hemos querido hacerle ese pequeño homenaje a la banda Y nos vamos con la agenda de conciertos Hoy noticias tenemos muy pocas así que hemos decidido Como no son interesantes dejarlas para la próxima semana Eso sí, te vamos a adelantar un par de conciertos Que se van a celebrar en próximas fechas <risa>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 Comenzamos la agenda de conciertos para estos próximos días y comenzamos la agenda de conciertos para mañana eh, viernes Día 28 de septiembre donde tenemos ese concierto solidario de barricada. Más concretamente el concierto se realizará en el Teatro Municipal de Anshuayn a partir de las 8 y media de la tarde. Hoy tenemos el primer concierto solidario y mañana viernes 28 de septiembre se repite este concierto solidario a partir de las 8 y media en el Teatro Municipal de Anshuayn con la entrada de 12 euros. El aforo es de 290 personas y por lo tanto poquitas poquitas entradas. Y la venta si no queda alguna. Yo creo que me parece que ya estará todo agotado. Un concierto solidario en el que el repertorio constará mmm, de canciones que hace mucho que no suenan en directo, recuperadas en su versión original para estos dos días. Hay que decir que la recaudación irá para la Asociación de Esclerosis Múltiples de Navarra. Por lo tanto, una cita importante mañana, 28 de septiembre, a partir de las 8 y media en el Teatro Municipal de Anshuayn. ...con los clásicos de Barricada. También mañana viernes 28 de septiembre... ...Pero en Huarte Araquil... ...más concretamente en... El, ...la plaza... ...estarán actuando Marianitos fly ...y la formación de Entera. Nos vamos hasta el sábado 29 de septiembre, donde tenemos dos conciertos, en Oñati y en Las Chondas, estarán actuando Gaurés, Akiats y la formación Copa. Y ese mismo sábado 29 de septiembre en el Infernu Taberna, estará a partir de las 9 y media de la noche, encima del escenario, la formación Navarra de Cuajo. Nos vamos hasta el 4 de octubre, donde la formación de Biurru Leonor Marichalar estará en el Bar Terminal de Iruña. El 12 de octubre en Fiestas de Chavacoiz estarán Gatillazo y De Cuajo. Y lo dicho, el 2 de noviembre en Irurzun en una nueva edición del Picu Rock estarán encima del escenario las bandas Gaures, Berry Charrak, Sudagar y la formación Chimeleta. A continuación habrá DJs del Jotacho y de DJ Bull. Así que ya lo sabes, ya sabemos la nueva edición del Piku Rock, que será este año, el 2 de noviembre, con gaures Gaurès, charrak Sudagar, Bissardunak y Chimeleta. Y después, como viene siendo habitual, DJs de Jotacho y DJ Bull. Pues hasta aquí la agenda de conciertos. Destacamos ese concierto. Eh, mañana a partir de las 8 y media de la tarde en Ansoin, en el teatro. Ese concierto solidario de la formación barricada. Eh, destacamos el sábado 29 el concierto en el Inferno de la formación de Cuajo Y destacamos también ese concierto el 4 de octubre de Leonor Marichalar en el bar Terminal de Iruña Y ya te vamos anunciando el Piku Rock para el 2 de noviembre con Gaurès, Berricharrak, Sutakar, Bishardunak y Chimeleta encima del escenario Dejamos atrás la agenda de conciertos, como te comentaba anteriormente, no tenemos noticias interesantes para darte esta semana, así que seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música. Ya sabes que ahora estamos contigo, no de ocho y media a diez y media. Como era anteriormente la primera temporada de Euskal Música, sino que estamos contigo media horita más tarde y por lo tanto acabamos media horita más tarde. Empezamos a las 9 y acabamos a las 11 de la noche compartiendo contigo es así todos los estilos musicales, ese amplio abanico que tenemos dentro de lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Nos vamos con música y nos quedamos con la formación de aquí, la formación de Berriozar Marea y con el sencillo presentación de este nuevo larga duración titulado En mi hambre mando yo. Luego te comento los conciertos ya casi casi terminando, los conciertos final de gira de la formación Berriozar Tarra Marea. Antes nos quedamos con el sencillo presentación, bienvenido al secadero. <música> Ahí está sonando la música de los Berriozartarra Marea con esta canción Bienvenido al secadero dentro de lo que es este nuevo larga duración En mi hambre mando yo ahí está Cuchi Romero, Colibridia, César Ramallo, Edu Beaumont y allen Ayerdi El quinteto que siga desde el comienzo de la formación allá por el año 1998 Cuando editaron en el 99 su primer larga duración La Patera, ahí están año tras año el quinteto como se suele decir de la muerte compartiendo grandes discos, grandes temas y agotando entradas como por ejemplo las del sábado 20 de octubre en Montevideo donde ya no hay entradas y comentarte que el último concierto en Euskal Herria será en Vitoria-Gasteiz, más concretamente te lo digo, el 13 de octubre. En el pabellón arena con entrada y anticipada de, de 22 euros en taquilla de 25 último show de marea en eus galería el día 13 de octubre 13 de octubre en vitoria castells y hombre las cuadronas sbanas secas conbate sin prisa las noches viejas Luego comentarte que el 19 de octubre estarán en Montevideo, Uruguay, el 20 de octubre también en Montevideo, Uruguay, el 24 de octubre se, ya, se van a Colombia, más concretamente a Medellín, el 27 de octubre estarán en Buenos Aires, el 4 de noviembre en, en Nueva York, el 8 de noviembre en Ciudad Obregón en México, el 10 de noviembre en México Distrito Federal, el 1 de diciembre en Londres y el 22 de diciembre estarán en Valencia en el pabellón de San Luis. Música esos son los eh, próximos conciertos de casi casi el final de gira de esta formación berí tartarra marea y el cuento mediocí me sustento sobre los hombros otros Y nos vamos si te parece a disfrutar otro de los temas que te puedes encontrar dentro de este larga duración, nos vamos a ir hasta el corte más concretamente número 5 para disfrutar, lo dicho, otro de los temas de este nuevo trabajo discográfico, el álbum Emiandre mando yo, nos quedamos con el tema Canaleros.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 Hiraigutzu denoizu zenbe gitaran Azalpen ugariz ordi zikuguta Esaigutzu izkuntzau ez dela geurea Herripaltzu bat izan dugu lamaite Geure arteko besarka datan malkoak campos sentitendik utunore segitaragiran segitaragiran nek campo rau dela exaibutun segitaragiran de segitaragiran nek campo rau Zerratzen zertaten Zurtu eta saidatu bela dita Ibitzirik dela zaldutun ikusten Neurea eta neure lagunen erria Zoritxarrez badakit kalderen kantua Zerratzen zungo duen azkenaz deuzarela same dut kaler antopatu Don't I know how you got begira Segitara begira De gaudela erjai gutu Segitara begira Segitara begira De campo gaudela erjai gutu Ti lodarai lodati io terra Legata ti con un lagun ascolti che l'uta be chitarra Riantuti ti arrai tutto di angola Be traverira Verira verira Se Marcha es la que nos trae esta formación. Marcha es la que nos trae la formación de Nafarroa Vendetta. Con este es su segundo larga duración. Puro infierno. En el cual te puedes encontrar en 12 temas. En euskera y en castellano. Este, como puedes comprobar, es uno de los temas en euskera. Beguitara, beguirán. de De guitarra, de guitarra. La música la pone la pone Javier Echeverría a la guitarra y a las voces eh, Peyo, Reparaz al trombón ya las voces Enrico a la batería, percusión y voces Rubén a la trompeta y a los coros y Luisillo Calandraca al bajo, al contrabajo y a las voces ahí estaba sonando uno de los temas en euskera, el tema la Beguitarapegira sexto corte del álbum nosotros que vamos a seguir disfrutando de más temas de esta banda y nos vamos a ir hasta el corte número 10 nos vamos con otro de los temas que a mí más me gustan de este nuevo trabajo de Vendetta el tema Volar Iba, con la tempestad y los ves pasar pedazos de mí restos en el mar de un naufragio ahora solo quiero volar, sentirme no puedo no sé tan cerca y tan lejos volar All alive Trozos de cristal Rotos por el bar Se apagó la luz Toca recoger Yo te encontraré Alli donde estés Para ser libres Ahora solo Quiero Volar Rendirme no puedo No sé Tan cerca y Tan lejos Volar All I de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este larga duración, segundo trabajo discográfico para esta formación para Vendeza dentro de ese álbum puro infierno, este tema Volar un álbum en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 12 temas, entre euskera y castellano y lo edita el sello discográfico Vaca Pica En poco más de 5 minutos alcanzamos el punto de las 11 de la noche, o sea que vamos seria poniendo poco a poco el final al programa, al segundo programa en esta segunda temporada de Euskal Música. comentarte que hemos escuchado musicalmente a Esne Belcha, a Se Satek, a Doctor Deseo, a Marea y a esta formación de Iruña Vendetta. Hey, Os hemos adelantado a conocer la agenda de conciertos para los próximos días Noticias no teníamos destacadas Así que dejaremos igual alguna para la semana que viene Porque como no eran no eran muy destacadas Pues hemos dicho, vamos a adentrarnos en la agenda de conciertos Y así lo hemos hecho con varias citas importantes Como por ejemplo, mañana sábado A partir de las 8 y media en, eh, en el teatro Ese concierto Eh, benéfico de la formación de Iruña Barricada y ese rock que está muy cerquita aunque esté lejos, 2 de noviembre pero ya sabemos quién va a estar encima del escenario te hemos dado en la agenda de conciertos y os lo iremos recordando cada jueves en esa sección en la agenda de conciertos y hemos dejado algo importante hemos eh, dejado algo importante pues eh, para ese ...horario especial que hemos tenido aquí en Euskal Música... ...en Berriozar y Ratia... ...ya que hemos escuchado la entrevista que realizamos a Silvia Guillén... ...vocalista de la banda Kerasi... ...la realizamos la temporada pasada... ...en la primera temporada de Euskal Música... ...el 20 de octubre del 2012... ...y hemos escuchado los nueve temas... ...incluidos en ese su álbum... ...en ese primer trabajo discográfico... ...de esta banda de Kerasi... ...una formación que como te comentaba la, la semana pasada... ...en la sección de noticias... Pues eh, en el blog En Facebook Dejaban una nota diciendo que se separaban Y hoy hemos dicho Vamos a hacer un especial sobre la banda Y lo he dicho, hemos eh, escuchado La entrevista a Silvia Guillén Y hemos escuchado los nueve temas Que se incluyen dentro de ese Primer larga duración Que nos ha dejado esta banda de Irurzung Kerasi Y nos vamos con No es el nuevo trabajo discográfico, pero sí es uno de los temas incluidos dentro de su primer larga duración. Y Charo Penaren Erchean, el tema que vamos a escuchar para despedir el programa es el tema Ilargi Berria. Esperemos tener prontito noticias de ellos. Eso sí, están ya casi casi metiditos en el estudio de grabación para eh, grabar lo que va a ser su segundo larga duración. Tanto Gorka Vissar como Mikel bizar dos de los ex-componentes de Ilviotx que bueno, sacaron este nuevo proyecto a Jare y que junto a él estaban Íñigo Kepa, Jacoba y Alex Sarduy colaborando junto a Inoa Canta la Piedra en dos de los temas de este nuevo larga duración, lo dicho, esperamos tener prontito noticias, decirte eso sí, adelantarte que están ya casi casi metiditos en el estudio de grabación para sacar su nuevo trabajo discográfico en cuanto lo tengamos, lo escucharemos aquí en Berriozar y Ratia en Euskal Música pero mientras tanto, nos quedamos con su primer larga duración y Charo Penaren, Hercia y nos quedamos con el tema Ilargi Berria tercer corte del álbum con ellos con Jare nos vamos recuerda la música continúa en Berriozario ahora momentos de noticias el repaso a la jornada del día en Euskera con nuestro compañero John y ya sabes que la música continúa las 24 horas del día, los 7 días de la semana aquí en Berriozar Ratia en el 100.8 FM con programas variados para todos tipos y para todos los gustos, lo dicho Euskal Música vuelve la próxima semana hasta el próximo jueves a las 9 de la noche agur et aonde pasa zi di dateratzen arddiuz Odolean pozoia lastan duuz Begiadakixita begiratu Iunta zurean. Yes then do ba